lugares por la defensa de los, de los empleos el repudio a, al veto presidencial y fundamentalmente eh, en lo que se trata de, de movilizar a los, los, a, los, a los sectores que están más complicados en este caso como es el solo compañero de la agua que están sufriendo eh, despidos que están sufriendo el eh, chicaamiento de las de las los lugares de trabajo fundamentalmente por la apertura indiscriminada de la importación que está eh, ingresando en el país con bueno, toda la línea blanca que le llaman que son heladeras eh, eh, lavarropas y, y cocinas que están ingresando de forma discriminada y está determinando que muchas empresas pequeñas y medianas estén estudiando gente y que estén eh, eh, achicando eh, los, los puestos de trabajo bueno, eso es una de las cuestiones que Eh, los ejes fundamentales, como también los compañeros de que están sufriendo el, el cierre de la, de la empresa Navarro en la zona oeste y, y bueno, la destrucción de los pequeños medianos comercios también, así que todas esas consignas van a hacer, eh, son disparadores de, de, esta, de, esta, de este acto de movilización que se va a hacer el 17 de junio.